Abuelo americano de un Quetzal de Chalamera, Ramón José Antonio Blas Sender Garcés. conocido como Ramón J. Sender, escritor, crítico, profesor, editor nacido de Chalamera, Aragón y Fénixiu en Estados Unidos. Un anjo más joven que no Luis Buñuel. Según Tesbel, biógrafo y filo de terratenientes acomodados, su pai, Fue secretario de consejo y su mai, maestra. A su familia se traslada a Zaragoza, aunque fuera o bachillerato, estando despachado injustamente, acusado de un tesor estudiantil de traza que había de rematar los estudios en Alcañiz. Ahí se mantenió treballando como mancebo de botica. Oficio que más tarde ejercería en las tres provincias aragonesas y en Madrid. Experiencia que le fació honra a su vida militar, igual que en la guerra de Marruecos como en la guerra civil española. Todo rematado o bachillerato se tripledó a Madrid, Solenco y Sindines, de traza que había de dormir a Navarrazo barrazo en un banco de retiro, mientras, tres meses, hace... en As fuentes y fuese baños en las duchas de el Ateneo, aunque iba diariamente a leer y escribir. Allí empezó a relacionarse con las grandes de la época, como Valle Inclán, que años más tarde prologaría el suyo libro El Problema Religioso en México, país en que el autor de Luces de Bohemia recalaría mientras o suyo exilio. No remató a carrera universitaria, pues salió de Madrid mientras a pasa de gripe española en 1910, en Gaito, obligado por su país a tornar a casa ya que ya era en cara menor de edad. A suya, si bien fullida, no sería dica 1939, después de la guerra civil. Esta vez obligado por la suya significada militancia anarquista. Y ese año, viudo y con dos hijos, decide emigrar a México vía Nueva York. Aunque de a la suya familia, con unos amigos ya en la capital azteca, funda una editorial clamada Quetzal. Dende aunque dio a conocer una serie de novelas inéditas, también en dichas calendatas, en siete, Crónica, del Alba. En 1942, con una beca Guggenheim, pasa a Estados Unidos a la Universidad de Nuevo México, aunque dará clases de literatura española. Esta peculiar región de USA guarda espacio de suyo pasado mexicano. y costumbres y tradiciones que bien incluye hasta la época española sumadas a una fuerte presencia indígena. Sin garra a duda, esta mezcla de un mexicano antiguo, le español, lo tribal local, lo moderno americano, con el acervo cultural del propio Maestro Sender, se funcionó en una personalidad única y polifacética, que le llevó a estar requirió a dar clases y conferencias en distintas universidades de EU, sin abandonar le internó hispanofalán en 1965 se traslada Ta santo diego para dar clases en la universidad de california del sur el mismo año en que después de años de atrocismo de un régimen franquista se empecipia a editar y reeditar las obras de sender en españa en esta remataría los suyos días En 1982, a Sanders se le considera pionero de la novela histórica y a diferencia de otros autos, vivió a suya propia novela cara. Se puede sentir en América a este singular, quizás volando, prendiendo una pluma y redamando folio de a suya extensa obra. Gracias por tu intervención, Inca.